La salida en el cielo Adentro sueve y parece que nunca va a parar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 Mm. Obviamente que sigue miedo muchos como muchos compañeros también bajaron los brazos, decir, bueno, pongo algo en casa o hacen terminan haciendo lo lo, lo que ellos quieren, ¿no? El gobierno encima sí de individualizarnos y la verdad que que eso te lleva más a a la depresión y y a, a la miseria. Creo que hoy más que nunca eh, Tenemos que estar más unidos para poder seguir adelante. Bueno,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 Sí, no, no, no sé, no sé por ahí primero porque no hay nadie ahí claro. adentro, ni y a los cerros de Mile y No te atiende adentro. nadie. No, no, no, no te atiende nadie, no te atiende nadie. Eh, después eh la policía cortando la calle Maipú, que no la la Graciano haya cortado, por eso pudimos pasar los cuadras porque la verdad que lo que han <underwear> cortado entonces no la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 Alegría, alegría mi corazón. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito que no muere, se multiplica. Se multiplica.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 Riachuelo, Siempuntonwe. Que Riachuelo, compartimos este suelo. Du, du, du.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 Diguin, mm hapa -hmm. la tele i prende la ràdio de tu barri.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 Hasta el lunes patribu en fin de. Y sin Chán. interrumpir mucho este tema, los dejamos. Escúchenlo por favor. Chau, chau. Somos los porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores